Sí, hoy,、eh, hoy le toca al, digamos, al, al sector comprendido por el barrio San Roque,、eh, Don Bosco, Amel y Piedrabuena.、Eh, ¿Qué es la ubicación? Es por una cuestión de, de, de geográfica, de, de, de distancia, donde tenemos la posibilidad de poder ubicarnos en distintos lugares equidistantes a distintos sectores de, de, de esa zona.、Uh -huh. Y continuaremos en 15 días con el barrio Santa Clara. Y terminado el barrio Santa Clara, nos iremos al barrio IPPB. Y en ese momento, ya previamente, calculo que cuando estemos interviniendo sobre el barrio Santa Clara, ya vamos a explicar en qué o t r o barrios continuaremos. Y la idea es poder girar en toda la ciudad para posteriormente imaginarnos volver en, en, en un tiempo importante prudencial.、Eh, y aspiramos a que la intervención que hagamos en el día de la fecha en esta zona tenga la mayor durabilidad posible.、Eh, ese es el objetivo. Por eso concentramos todos los equipos para que la limpieza sea bien integral.、Uh -huh. Aceptamos evaluando algunas cuestiones con retroexcavadoras, algunos canales, digamos un trabajo bien, bien integral con motos niveladoras. Vamos a ripar algunas calles también. Así que la idea es que, que pueda durar mucho tiempo. La zona del barrio Santa Clara seguramente nos lleve, nos lleve mucho, mucho trabajo, pero aspiramos a poder también que la comunidad conozca, conozca cuáles son nuestros equipos, cómo trabajamos y que también. Aprovechemos para tener una interacción con, con cada uno de los vecinos y ayudarlos a que todo lo que tienen para, para, para retirar de sus casas, en el caso que alguno no pueda, ayudarlo para hacerlo también. Claro, bueno, justamente el nombre ¿no? de, este, de este programa que está oficialmente lanzándose hoy、eh, dice: n o Bien, Má Limpia en Comunidad. Así que imagino Así es. que bueno, la idea es comentarla a todos los vecinos, a las vecinas que están escuchando en este momento,、eh, que tienen que acercarse. Entiendo que por el momento la gente del barrio, ¿no? o sea, no、sí. esto de que barrios cercanos los lleven también. Eh, ¿Qué es lo que, que van a estar sacando específicamente? Mirá, En, en realidad, todo lo que puedas、eh, tener que retirar de tu casa que no sea un escombro.、Bien. Lo que no se retira es el escombro, porque el escombro tiene otro, otro circuito. De hecho, todo aquel que tenga que hacer alguna obra en su casa a demás sabe que tiene que contar con,、sí. con el depósito necesario en su vivienda para, para retirar el, el escombro. Después, cualquier cosa que no sea escombro se puede retirar. Desde un residuo de ramas, podaron los árboles, cortaron el pasto, tienen, no sé,、eh, infraestructura o, o, o lavarropas v i e j o todo lo que solemos ver en los microbasurales,、uh -huh. que a veces lamentablemente vemos domiciliario, pero solemos ver mucho colchón roto, lavarropas rotos, secadores rotos, digamos, mucha infraestructura deteriorada. Que no sabe dónde guardarla y que a muchas familias se le complica irse hasta la calle 30,、eh, donde tenemos el, el, la planta de separación y transferencia. Entonces, de esta manera, sabiendo que también aprendimos de la experiencia con el d v r que se terminó vandalizando, bueno, todo lo que ya hablamos, ahora entendemos que poder tener、eh, una presencia de dos días permanentemente haciendo una limpieza integral con todos los equipos nos va a permitir, por lo menos, que de acá a, ponele, tres meses. Todo lo que tenían que retirar ya lo hayan retirado. No deberían haber quedado cosas para poder retirar de cada uno de los vecinos. Por eso, este programa, el éxito va a depender de cómo vayamos contando en qué consiste la acción y de esa, de esa vinculación que vayamos teniendo en cada barrio durante todo el. el, el, el Durante todas las horas que hagamos el operativo. De hecho, no solamente van a ver a maquinistas trabajando con palas, con camiones, con moto s y demás, sino también vamos a estar el equipo municipal sacándose dudas. Tratamos con, un, con, una, con el equipo de, de economía por si alguno quiere hacer alguna pregunta respecto a los pagos, a los débitos, o cualquier duda que se quiera sacar en el ámbito, digamos, de, de, de, de Hacienda.、Uh -huh. También vamos a tener un equipo durante la tarde trabajando. Eh, y después, en la recorrida que tengamos permanentemente en cada una de las cuadras que vayamos interviniendo y demás, iremos hablando con los vecinos, irán trasladando preocupaciones y se da esa interacción y esa participación ciudadana que nosotros queremos hacer. Por eso,、eh, también la idea es que los vecinos que quieran retirar, obviamente, si viene un vecino con algo para. No le vamos a pedir una copia del DNI para ver dónde vive. Bien. Pero la idea es que espere el turno para cuando lleguen las cosas a su barrio. Pero si tiene algo con suma urgencia y está muy cerca de donde estamos, obviamente que lo, que, que lo traiga.、Eh, así que me parece que, que, que apostamos a que esto funcione. Y en paralelo estamos con el plan también de, de mantenimiento de calles,、eh, que, que hemos tenido un, un deterioro tremendo. Bueno, ayer lo decíamos en, la conferencia, en、sí. la conferencia de prensa. Había llegado un mensaje de una vecina, a ver si lo tenemos. Creo que hablaba un poco de eso, por eso también aprovecho para. Que... Así le pasamos el cronograma, porque ya tenemos un cronograma. Bien, buenísimo. Sí, sí, habían mandado un mensajito hoy,、eh, creo que del barrio Santa Clara era, a ver, lo escuchamos. p u e s Bueno, una de las preguntas que tengo para el intendente es:、eh, ¿qué pasa con los bacheos y los pozazos que hay en los barrios? No se puede andar por los barrios, que es、eh, zona de guerra. O sea, el agua tapa. El Santa Clara no se puede andar siquiera. O sea, son pozos. Enormes, enormes. Estamos viendo todos los b a r r i o s que están en las calles con asfalto, pero bueno, ya está por ahí nomás. Pero, ¿qué pasa con los barrios? Sí, con los barrios se interviene y, como lo dijimos ayer y lo digo ahora nuevamente,、eh, hemos tenido una cantidad de agua tremenda. No hay、eh, calle de tierra que, que soporte tanta agua. Por suerte no hemos tenido evacuados. Por suerte, no, ten, no hemos tenido n e g a m i e n t o s que hayan durado más de 24 horas,、eh, y lo que hoy ha quedado es mucho barro y mucho pozo, consecuencia de la, los vehículos que transitan en cada vez somos más,、uh -huh. eh, los colectivos y demás. En definitiva, compartimos el diagnóstico, esto es así, hay mucho deterioro, y te diría: no hay calle de Viedma de tierra que no se haya visto afectada por, por esta lluvia. Entonces, lo que relata la vecina es real, y lo que tiene que saber ese vecino y esa vecina es que estamos trabajando para repararlo. No es que estamos metiendo excusa, que la lluvia no nos permite resolverlo. Obviamente, cuando hay agua, no podemos traer, de, entrar con equipos, porque re, el, el, el deterioro que puede generar es mucho más complejo. Entonces, de hecho, ayer estuvimos laburando en la ruta Tres Viejas. í Una zona ayer, complicada también, sí. Una zona complicadísima. Había tanta humedad que pudimos hacer un trabajo de recondicionamiento, pero necesariamente tenemos que esperar a que s e q u e un poquito más. Pudimos incorporar un poco de material calcario ayer, pero tenemos que poner mucho más también. Y evaluar también lo que dije en algún momento y son l a y e d e la escalificación de alguna, de alguna zona.、Eh, y con lo que respecta a Santa Clara,、eh, de hecho, ayer contaba, yo estuve cuando ripiamos m la calle Sol Picardo y, y Winter,、eh, y me acuerdo que hablé con el vecino, un, un vecino muy, muy macanudo, se había jubilado hace poco tiempo, y había quedado espectacular la calle. De hecho, habíamos hablado con un taller mecánico que está sobre Sol Picardo. Para que retire los autos, retiró los autos, pudimos hacer un buen trabajo de enripeado de, de calles, pero hoy pasás y parecería que nunca estuviste.、Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir interviniendo en los barrios, tratar de seguir mejorando las calles, y tenemos un cronograma que ya estamos trabajando. Tenemos la semana, desde la semana 1 a la semana número 10, comenzando con la semana 1, que es la que estamos trabajando ahora, en estos días, hoy, mañana, si podemos entrar, y la semana que viene por completo. Que vamos a estar en las arterias principales, calle 20 y 30, Bolivar y Tusangoya, v e n i d a Perón y ex ruta 3.、Uh -huh. Seguiremos con la semana 2 con el barrio San Martín y Barrio Norte, semana 3, Barrio Jardín y Las Carmelitas. Es importante tener en cuenta que la elección de por qué nosotros vamos a estos lugares hay un criterio de priorización. Y ese criterio de priorización se basa en el estado actual de las calles, el impacto de la circulación, el volumen de tránsito, la demanda de vecinal que, que existen y están registradas <coughs> y fundamentalmente la afectación que hemos tenido de, de la lluvia.、Claro. Seguimos con la semana 4 con Barrio Santa Clara, semana 5 Barrio Guido de i n a l a u q u e n semana 6 Barrio Los Frenos y c u r u l e b ú semana 7 Barrio Sati y Castelo, semana 8 Álvarez Guerrero y La Valle. Semana 9, Barrio de Mi Bandera, 30 de marzo y 22 de abril, semana 10, Barrio Independencia, Las Flores y Seferino. Obviamente, <coughs> si la situación lo amerita,、sí. a vamos ir a ir antes, corrigiendo claro, algunas cuestiones. De hecho, ayer y anteayer tuvimos ya en la absoluta 3.、Claro. Eh, ahora vamos a estar haciendo algún trabajo en la calle 30.、Eh, Y esperamos que la fecha de inicio y duración, estamos pensando, el inicio del 29 de abril, lo, lo, lo, lo teníamos anotado, pero ya estamos, porque calculábamos que para esa fecha. Próxima semana. Próxima、Bien. semana, pero ya estamos trabajando. Ya nos permitió entrar en la 30 a un sector. Bien. Nos permitió entrar en algún, en algún lugar también. Y vamos a tener una duración estimada de una semana por barrio. Por eso es importante que cuando sepan de que le toca a su barrio, llámese la semana 2, barrio San Martín y barrio Norte,、sí. vamos a estar toda esa semana en el barrio. Entonces es importante porque le h a s e n ripear mucho y darle mucha presencia al barrio para que, que las calles principales queden, queden en buen estado. Y si el tiempo acompaña y no tenemos tanta lluvia,、eh, calculamos que con el trabajo que venimos programando tendremos una mejora sustancial en, en, en las calles. Y por otro lado, todo lo que son calles de, de, de asfalto,、eh, ya estamos con los bacheos, continuamos con los bacheos. Aparecieron algunos pozos no tan grandes, pero profundos, y estamos ahí con Rapibach, e estamos mejorando un poquito. Así que. Seguramente no creo que tengamos grandes complicaciones el fin de semana y vamos a estar trabajando todos todo estos días.